Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Estamos ahora en Radio Alama en Internet. Y yo soy Rodrigo. Vamos a comentar una noticia de alama.com. Exacto. Nos centramos ahora en un acto que, bueno, dice mucho sobre la solidaridad. Una donación de sangre reciente en Jayena. Sí, tenemos un artículo que lo describe y la verdad es que da pie a pensar un poco sobre cómo responde la comunidad a estas llamadas. Eso es. Queremos ver qué nos dice este evento sobre, pues eso, la solidaridad en el pueblo y la importancia de donar. El texto usa una frase que engancha, generosidad a borbotones. Suena potente, ¿verdad? Habrá que ver qué hay detrás de esa expresión. Pues mira, vamos a los datos concretos que da la noticia. La donación fue el viernes 8 de agosto, allí en el consultorio médico de Hallena. Ajá. ¿Y el resultado final? 27 donaciones que se hicieron efectivas. Aunque, ojo, se acercaron algo más de 30 personas. Algunas, pues, no pudieron donar al final. Entiendo. Y comparado con la vez anterior, que fueron 33, pues es un poquito menos. Un ligero descenso. A ver, ese número 27 donaciones, eh, hay que mirarlo con perspectiva. Sí, son menos que la otra vez, pero para una localidad como Jayena sigue siendo una cifra muy, muy respetable. Claro. Demuestra lo que el artículo llama un firme compromiso solidario. Quizás la fecha, eh, pleno agosto, influye un poco, o vete a saber. Pero lo importante es que la gente responde. Sí, la constancia, exacto. Y conecta directamente con esa idea clave. Donar sangre es un gesto sencillo, entre comillas, pero que puede salvar vidas. Marca una diferencia real. Y además, parece que el cómo se hizo todo fue importante. El texto destaca mucho el ambiente. Habla de simpatía, profesionalidad y cercanía del personal sanitario. Describe un trato amable y humano. Yo me pregunto, Rodrigo, hasta qué punto ese buen rollo, digamos, es lo que de verdad anima a la gente. Quizá tanto o más que la propia idea de donar. Pues... Yo creo que has dado en el clavo, Elena. Ese factor humano es, es fundamental. Totalmente. La confianza que te da un trato así, cercano, profesional, puede ser lo que quite el último miedo o la pereza. Claro, el empujoncito final. Exacto. Porque, a ver, donar sangre implica dedicar tu tiempo, superar quizá un poco de aprensión, No sé, si encima te encuentras un ambiente agradable, pues todo es más fácil. Facilita mucho, sí. Es un buen ejemplo de cómo esa calidez humana es una herramienta súper potente en salud pública. Moviliza a la gente para algo que es esencial para todos. Y el artículo insiste también en el altruismo, ¿no? Dice que los vecinos ofrecieron su tiempo y su salud para ayudar a salvar vidas. Que suena muy bien, pero si te paras a pensarlo, ofrecer tu salud. Tiene mucho peso, sí. Aunque sea algo temporal y seguro, claro, pero simbólicamente es potente. Y lo bonito es cómo un evento así hace tangible esa idea de altruismo que a veces parece abstracta. Verdad. Son 27 personas más las que fueron y no pudieron, que decidieron invertir un rato y bueno, parte de su bienestar inmediato por alguien que ni conocen. Pura generosidad. Es solidaridad en estado puro, ¿sí? Son acciones individuales que, sumadas, crean algo vital para la comunidad. La donación de sangre es un ejemplo clarísimo de cómo la generosidad de uno impacta en todos. Desde luego. Así que, resumiendo un poco, Nos enseña esa fuerza de la solidaridad que está ahí, latente, en la comunidad. Y cómo el factor humano, ese trato cercano, es clave para activarla. Totalmente de acuerdo. Y nos recuerda que muchas de las redes que nos sostienen se basan en eso en esos actos de generosidad que a veces ni vemos, pero que son el pilar del bienestar de todos en el día a día. Y fíjate, esto me lleva a pensar una última cosa. El artículo habla de gesto sencillo. Vale, donar sangre es relativamente sencillo, pero el impacto es enorme. Pero, ¿qué otros gestos sencillos hacemos a diario o podríamos hacer que quizás no valoramos lo suficiente, pero tienen un impacto comunitario tremendo? ¿Quizás esas pequeñas ayudas vecinales? No sé, ¿el voluntariado más invisible? Exacto. Cosas que damos por sentadas, pero que construyen mucho. Mucho? Ahí queda la reflexión. Pues ahí queda. Nosotros seguimos aquí, en Radio Alama, en Internet, preparando más información. Eso es. Continuamos trabajando bajo la dirección de Juan Cabezas. Nos escuchamos en la próxima conexión con más noticias de alama.com. Hasta ahora. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.